Cuentos infantiles por Andrés Escobar Hoy vamos a leer Bruno, el gnomo respondón Pero antes, quiero mandar un saludito muy especial a nuestro nuevo Patreon, Carlos Luciano Guasti Él tiene 10 años y vive en Maracay, Venezuela Este cuento es para ti Muchos creen que todos los gnomos son amables y serviciales y que viven en las setas. Pues bien, esta historia te demostrará que ninguna de las dos cosas es del todo cierta. Desde luego que no todos los gnomos son amables y serviciales. También hay gnomos cabezotas y respondones. Siempre los hubo. Y el más respondón de todos fue el gnomo Bruno. Quizás porque llevaba el no de Bruno escrito en su nombre. El gnomo Bruno era capaz de cualquier cosa con tal de no hacer lo que le decían. Por poner algún ejemplo, solía dormir de día y velar de noche. Se comía la sopa con el tenedor y la carne con la cuchara. Y hasta se había acostumbrado a usar el zapato izquierdo en el pie derecho y el derecho en el izquierdo. Durante un tiempo, trató también de ponerse el gorro al revés, apoyando la punta en la cabeza. Pero tenía que andar haciendo equilibrios todo el rato y como llevaba los zapatos al revés, terminaba siempre de bruces en el suelo. No es nada fácil ser tan rebelde. Pensaba con un poco de orgullo. Un día, que paseaba por el bosque comiendo semillas de uva y tirando las pulpas al suelo, se encontró con Damián, el único gnomo que todavía tenía paciencia para hablar con él. Hola, Bruno, saludó Damián. Adiós. Respondió Bruno, incapaz de controlarse. Por suerte, Damián ya estaba acostumbrado a sus respuestas fuera de lugar y no le dio importancia. ¿Por qué no has venido a la reunión de la mañana? Quiso saber, a lo que Bruno contestó. ¿Por qué no? Damián siguió como si no lo hubiera oído. Bueno, como quieras. De todos modos, te advierto sobre lo que se ha dicho hoy. La serpiente culebrina... «Vuelve a merodear por el río. Así que es mejor que vayas con cuidado. Ya sabes lo glotona que es y cuánto le gustan los gnomos». «Iré con cuidado si quiero», respondió Bruno. «¿Pero qué respondón eres?», se exasperó Damián. «Apártate», le dijo Bruno. «Ahora mismo me voy a dar un chapuzón al río». Damián pensó en detenerle, pero estaba tan cansado de ser amable... y no recibir más que los desaires de Bruno que dejó que se fuera que no me vaya al río ja, decía Bruno iré si yo quiero y aunque el día no invitaba al baño y el cielo estaba tan encapotado que costaba saber si era por la mañana o por la tarde Bruno se acercó protestando hasta la orilla antes de desvestirse sin embargo miró bien a la derecha y a la izquierda para asegurarse de que estaba solo No le temía a la serpiente, no. Era demasiado rebelde para eso. Y tampoco le daba vergüenza que lo vieran en paños menores. Ocurría que a pesar de su rebeldía, sus padres habían conseguido enseñarle a ser cuidadoso con la ropa. Y Bruno no quería que nadie lo supiera, pues le parecía que eso acabaría con su imagen de respondón. ¡Faltaría más! Refunfuñaba mientras colgaba el jersey y los pantalones en una seta. Eso sí, para no perder de todo su condición de rebelde, procuró que fuera una seta bien venenosa. Colocó luego los zapatos a un lado y el capuchón encima. ¡Qué rabia! Se dijo Bruno al contemplar el cuadro. En esto no soy nada rebelde. Espero que por lo menos no lo vea nadie. Y así, avergonzado de ser tan ordenado, corrió hacia la orilla y se zambulló con un gran chapuzón. No lejos de allí... efectivamente la glotona serpiente culebrina. Mal podía terminar Bruno en aquella historia si la serpiente le echaba el ojo. Culebrina era tan glotona que cuando veía algo para llevarse a la boca, se le tiraba encima sin contemplaciones. Ocurrió pues que al divisar un gorro de gnomo, la serpiente, cegada por la gula, Dio por seguro que lo que había debajo sería un gnomo y relamiéndose se arrojó sobre la seta con la boca bien abierta. Escupió al instante. ¡Un gnomo caducado! Bastó con eso, sin embargo, para que el veneno de la seta surtiera efecto. A Culebrina le entró un terrible dolor de barriga y escapó despavorida del lugar. Gritaba en su vida. ¡Nunca más pruebo un gnomo! Bruno empezó a reírse a carcajadas al ver a Culebrina salir corriendo, hasta que se dio cuenta de que se había comido su rupa. Aunque enseguida se repuso, pues le pareció que sería muy rebelde andar en calzoncillos por el bosque. Así fue como el gnomo Bruno salvó a los suyos de la glotona Culebrina. Y desde entonces, se sabe que los gnomos no viven en las setas, como muchos piensan, sino que las usan de perchera cuando van a bañarse al río. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Síguenos en Instagram como cuantos infantiles-ae. ¡Chao! Chao.